las trabajadoras de la salinera, porque han errado los caminos, se puede decir. Desde el gremio han notificado a Nación de esta situación y han dejado de lado a la provincia. Y eh, la, el ente competente de esta situación es la provincia de La Pampa. Es por eso que desde la provincia, desde el gobierno provincial, están intentando negociar directamente con los empresarios para ver si se puede destrabar este conflicto. Hay que ver qué pasa con estos trabajadores que ya fueron echados y eh, desde el gobierno provincial lo que están diciendo es que no quieren que haya más despidos, ese es el gran problema. Es por eso que nos acercamos hasta aquí, hasta la Subsecretaría de Trabajo, para hablar unos minutos con Marcelo Pedontá, que es el responsable de esta parte del gobierno provincial. Eh, Marcelo, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo estás? Bueno, un poco preocupado, precisamente por lo que vos decías, Nosotros tomamos, oficialmente tomamos conocimiento de este conflicto el viernes a las doce y media del mediodía, cuando ya se habían suscitado una serie de hechos que es muy difícil retrotraerlos. Eh, el gremio había notificado de situaciones eh, irregulares que ellos consideraban irregulares al Ministerio de Trabajo de la Nación, pero el conflicto en, en la provincia de La Pampa, por lo tanto nosotros éramos la autoridad competente. Como bien lo explicaste vos, las notas, Tan, tan claro. Ahora bien, esto no puede obstaculizar un error, digamos, administrativo del gremio, no puede obstaculizar que nosotros extrememos todos nuestros esfuerzos para que este conflicto no se agrave. Hemos tomado contacto con los empresarios, hemos eh, trabajado con la alternativa de una conciliación obligatoria, pero con el sentido de generar un mecanismo de diálogo, una mesa donde las partes puedan ponerse a dialogar. Hoy es muy difícil eh, encontrar una solución cuando una parte y la otra están tan distantes y en situaciones tan tan, tan férreas. Vamos a ver, durante la mañana espero tener novedades, eh, nosotros tenemos ya la resolución escrita, pero a ver, cuando uno dicta la conciliación obligatoria, uno tiene que ser absolutamente consciente de que esta medida va a ser para tratar de salir del conflicto, no para agravarlo. Porque si alguna de las partes desconociera esta conciliación obligatoria, cuando se desconoce la concesión obligatoria, lo que viene es una sanción de la autoridad administrativa a una de las partes. Por lo tanto, hemos tratado de hablar, eh, agradezco a, a Genoni, a Costa, eh, dirigentes gremiales que me han llamado el fin de semana, no he tenido llamados de Orellana, pero sí he tenido llamados de distintos dirigentes gremiales que están preocupados por la situación, teniendo en cuenta este desfasaje que hay en horario de presentación de la, de, del mecanismo administrativo para que eh, eh, la huelga se haga, se haga en un marco normativo, constitucional, a derecho eh, administrativo. Así que, bueno, veremos qué pasa en las próximas horas. Bien, bien. Tenemos tres despedidos. Bien. Lo que dicen desde el gremio es que eh, van a levantar la medida si se retrotrae con la situación y vuelven los trabajadores a su lugar de trabajo. Eso eh, bueno, a ver, va a ser a complicado, ver, ¿no? Ahí está el tema. Ahí está el tema. El diálogo la empresa lo acepta, lo que no, no, no me va a aceptar, ya me lo, lo aclaró, es la retroactividad, la, el retrotraer todo al inicio del conflicto, con lo cual estamos en una situación difícil. Eh, no imposible, difícil. Me parece que ya apareció la voluntad de diálogo en las dos partes, que hasta el viernes a la tarde no estaba. Pero bueno, nadie quiere estar en un conflicto ineterno, ni los gremialistas, ni los trabajadores, y, y ni la empresa, porque pierde dinero, porque pierde prestigio. Así que bueno, seguiremos negociando con, con cada una de las partes para ver cómo, cómo eh, salimos de esta situación. ¿La empresa este, plantea que puede llegar a haber más despidos si no cambia la situación? La empresa lo que dice es que el viernes a la mañana sufrió hechos vandálicos de la toma sin ningún tipo de, de, de, de cuestión administrativa, quiero decir, de, de, de, de, de posibilidad de que la autoridad administrativa, porque si nosotros hubiéramos recibido el viernes o el jueves, de, mirá, que en Nación entró el 28 la nota, nosotros podríamos haber dictado inmediatamente la cocinación obligatoria hoy. Como en todo conflicto, cada parte evalúa su fortaleza, sus debilidades y tiene una estrategia. Y en función de eso, eh, las debilidades y fortalezas que tiene la subsecretaría es tratar de no ahondar el, el conflicto, dictando una consideración que no sea aceptada por una de las partes y, y que después terminemos. Eh, me parece que es un conflicto de dos o tres días, que hay que dejarlo que llegue al pico, que empiece a bajar un poco los ánimos. Y también me parece que las dos partes tendrían que cesar en esta agresividad que están mostrando. Es Rato que Germán Orellana no se hayan comunicado con, la, con vos o con la Secretaría de Trabajo, porque no solamente es el ente que, que tiene que regular todo esto, sino que también para tener este, un contacto directo con la parte que tiene que defender los trabajadores. Bueno, a nosotros nos sorprendió igual que vos. Yo tomo conocimiento de este conflicto por el llamado de una autoridad nacional. Que, la verdad es... Eh, conocedor del tema, cuando ve cómo venía la mano dice, "Mira, no somos competentes pero ya los hechos estaban eh, acaecidos y, y ante los hechos hay que ver, vuelvo a repetir cuál es la fórmula donde concuerden las dos partes como para avanzar en la solución. Hoy, en esta situación, te vuelvo a decir de tanta cerrazón de una y de otra parte, lo que nos queda es negociar y hablar y estar encima pero bueno eh, Gastón Ayllano tiene mi teléfono, bueno La verdad me sorprendió, pero ya estará, no me puedo eh, quedar en ese hecho porque lo que estamos valiendo acá es que puede haber más despido y no, no entendemos cómo hoy hay una situación de estas características en una empresa que no habíamos tenido problema. Pali, te está escuchando Marcelo, pregunta si querés hacer alguna consulta. Sí, Marcelo, ¿cómo estás? Buen día. ¿Me escuchas, Sí. Sí, te escucho bien. Ah, te eh, escucho Mar bien. Marcelo, eh, la empresa no tiene problemas económicos. Digo, eh, eh, esto es un conflicto que, que, que, que, no, que la... no es por la crisis. Yo no, no te puedo hablar mucho de la situación real de la empresa. Lo que sí, en la comunicación que tuvimos hace dos o tres meses, cuando empezaban eh, las negociaciones salariales, mm. eh, no, no olvides que la UOSA con los salineros cerró... Eh, en el 19%, un acuerdo muy interesante, muy importante. Sí eh, aclaraban todas las empresas eh, que la electricidad en el precio del producto ya estaba al borde, pero me parece que, vuelvo a repetir, este es un conflicto que se da por la falta de búsqueda de, de herramientas de diálogo. Entonces eso va minando la credibilidad y, y la posibilidad de, de, de acuerdos y hoy hay que reconstruirlo y en eso estamos trabajando. Claro, sí, sí, sí, el conflicto es más eh, por eso y no por, por, por una crisis económica que esté atravesando Por la, eso la cuando fin. uno toma estas medidas, mm. sobre todo que va a involucrar a muchos trabajadores y a su historia laboral, tiene que ser absolutamente serio y tiene que cumplimentar con cada uno de los pasos para los resguardos administrativos que hay que tomar. Hoy, eh, vuelvo a repetir, la empresa cree que tiene fortalezas, y el Gremio cree que tiene la fortaleza de tomar la planta. En esa situación no vamos a poder avanzar, y si yo dictara la consideración obligatoria y alguna de las partes, vuelvo a repetir, me la se negara, estaría echando un balde de, de, de nasta a un conflicto que hay que empezar a pagarlo. Claro. Bien, Marcelo, gracias. No, la gracia soy yo, Pali. Bueno. ¿Comiste bien con el cabe Sí, muy bien. ¿No fuiste vos, no? No, bueno. no tenía otro, bueno. otro evento, pero vi los videos muy bien. Sí, muy lindo vi, todo. Sí, te vi muy cantando el cabegol. <ríe> sí, con Monteiro los dos. Che, muy gallina la nota, che, termina. Sí, sí. ¿eh? bueno, porque estoy hecho un tigre Chao. Chao, <ríe> Marcelo. Bueno, Pali, nos reencontramos en un ratito. Dale, gracias, Mauro. Buen, Hasta luego. Buena tarea. Eh, 9 y 21 minutos, eh, están ahí, eh, tratando de destrabar el conflicto eh, en la salinera y timbó eh, en general San Martín hay cuatro despidos eh, y bueno, veremos eh. la planta eh, está sin producción porque los gremios este, están bloqueando el ingreso eh, los empresarios eh, mantienen la postura de que no quieren reincorporar a los despedidos y trabajo está ahí tratando de mediar 9 y 21 minutos ya regresamos